Más bien eso de controlar la cintura a cintura, pero yo últimamente lo llevo así de regular tirando a fatal. Quiero decir que bailo mal, ¿eh? No pienses raro. <risa> Nos vamos hasta Italia, venga, con la música de Eros Ramazotti y su a m o n s i d e r a l hipótesis de no sentirse escabo de nadie jamás y decidir ya siempre tu vida en toda autonomía, sin dudar y sin preocuparse de juicios.

エピソードの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界

Es、amar, y、hey, cada uno a su manera y a su modo. Nosotros amamos la buena música en español y con ella en muy buena compañía también en Italia con Laura p a u s i n i Te dejo con Laura Trigo a partir de las 11.10 en Canarias. Beso gigante de Marta Briz. Hasta mañana. Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer.

102.5 Sevilla Cadetial. Escuchar estos sonidos en Sevilla se hace raro, ¿no? Pero en Centro Comercial Lago teníamos tantas ganas de playa que hemos creado una. Y no solo eso, es que además estamos repartiendo regalos a todos los disfrutones que se acerquen y escaneen el código QR de nuestro Rasca y Gana virtual.

Pásate antes del 26 de agosto y llévate tu regalo. Más información en lago.es. Vamos a la playa. Oh, oh, oh.

¿Qué te has hecho en las cejas? Estás g u a p í s i m a Vengo del Centro de Estética Maite Garrido. Me han hecho una nueva técnica de micropigmentación、e、hiperrealista. Si parecen naturales. Aprovecha, están de oferta. Puedes regalársela a tus seres queridos. Entra en Facebook Centro de Estética Maite Garrido con Y y mira sus trabajos. Están en Sevilla y ahora también en Mairena del Alcarafe. Recuerda su Facebook Centro de Estética Maite Garrido con Y.

Cuéntame, ¿cómo terminaste la noche? Pues me acosté con Rupe y se nota. Vine Colchones Rupe y disfruta de tu merecido descanso en nuestro colchón grafeno sense, gama altas y muelles máximo confort. Llévatelo, por ejemplo, en 150 por 190 por 329 euros. Y te lo llevamos a las playas de Huelva y Cádiz sin coste de entrega. ColchonesRupe.com Al pam pam y al verano.

Marcha p a n Este verano elige comidas frescas y ligeras y acompáñalas siempre de Marcha p a n 50 variedades de pan fresco del día, picos, regañas y dulces. Marcha p a n En la mesa de los mejores restaurantes y bares y en tu mesa. Búscanos en tu tienda de barrio. Marcha p a n El pan fresco de cada día también en verano.

¿Calidad a un precio que enamora? Gran inauguración Pepco el 29 de julio en el Centro Comercial Los Alcores. Encuentra bañadores desde 2,50 euros y alfombras de diseño desde 5 euros. Conseguirás todo para tu familia y para ti. Desde el 29 de julio en el Centro Comercial Los Alcores, Pepco. Siente la calidad. Enamórate del precio.

y descubre cómo. Recuerda, QuieroMiVentajón.com

¿A tu serie favorita le falta algo? Ponle frutos secos a l f e r Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. ¡Mmm! saludables 100%, naturales y frescos. Frutos secos a l f e r Fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y con la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos a l f e r El picoteo más saludable. Escucha ya en Cadena Dial Mi Luna Llena de n i a con India Martínez. Así que. e

En cadena d i a l cómo suena lo último de lo mejor de nuestra música. 102.5 Sevilla

¿Has visto cómo pasa el tiempo? Que en realidad ya estamos a día 1 de agosto. Es lunes. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Trigo a las 11:10 en Canarias y después de la bajazos Marta b r i z tenemos una caja llena de sorpresas en esta mañana. Temas como el de Laura Pausini. ¿Te acuerdas de que ayer tú y yo éramos una en un viaje algo inseguro para nuestra edad?

私たちの家族はあなたの家族にとってはあなたの家族にとってはあなたの家族にとってはあなたの家族にとってはあなたの家族にとってはあなたの家族にとってはあなたの家族にとってはあなたの家族にとってはあなたの家

私の家族は私の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の

《「さあ」

Y su gato babú hubieran tenido un percance en coche, en línea directa habríamos cuidado de su mascota con hasta mil euros en veterinario. Cámbiate y llévate una bajada de hasta ciento c i n c u euros n t a e en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen. A ver, a ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, ¿te ha tocado?

Caro Cruz, ¿este fin de semana con tus padres o con los míos? Con los tuyos. ¡Ah, qué bien. El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.

Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en s t i c k p a c k para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la a r e n a

Carglass Repara. Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. ¡Guau!、Wow, ¡Qué h e l a d o s tiene Aldi! Uy, claro. Si、sí、tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos. Y los tenemos a los mejores precios. Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños?

Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Acuarios. Descúbrelo en SomosDeAcuarios.es. Lo mejor, lo mejor de nuestra música. Tenía el alma deshecha por dentro por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho.

ただ、いないから、いないから、いないから、いないから、いないから、いないから、いないから、いなから、いないから、いないから、いないから、いないから、いないから、いないないから、いないから、いな

エスタシー、どうするの

No vaya a ser que luego tengas una llamada perdida. Y te dará más rabia si ves que es de Morat. Aquí los tienes en Cadenadial. Hoy tu recuerdo me volvió a doler. Hoy tu recuerdo me volvió a joder. Y eso no me va. Y eso no me va. No. Salgo a la calle y empieza a llover. Más de mes i e n d o el amanecer. Y eso no me、no, va.、No, no, no, no, no.

もう一つだけ、私はそれを忘れないことです。

ピューッとやだ、ピューッとやまだ、ピーッとやまだ、ピューッとやまだ、ピューッとやまだ、ピュまだ、ピューッとやまだ、ピ

Así suena Cadena Día.

La tele encendida, nada, déjala ahí de momento. Que nosotros queremos compartir contigo la radio. Aunque aquí está Sebastián Yatra con esta maravilla TV. Como hablarte y hacerte sentir diferente, algo inteligente que me invente p a hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía t o planeado, ya cercaste y me dejaste c a l l a o En amo.

Son las diez y media en Canarias. Te pillamos en la carretera, dirección tu destino de vacaciones. Bienvenido, bienvenida a Cadena Dial. Hay que hacer un poco de carpe diem y disfrutar del momento si es que hay que vivirlo. Manuel Carrasco.

ファンデーショ ahora que ya no pierdo la calma、ante tanto tonto de ocasión。Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia, donde no tengamos que fingir. Ahora que e n c o en el paso firme, el camino de mi libertad. Mira las estrellas, lo que dicen: cuanto más oscuro brillas, mucho más.

もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一

Es otro de los tantos artistas premiado en la v i g é s i m a sexta edición de los premios Dial que celebramos con Cadena Dial y Turismo de Tenerife. Día quince de septiembre, recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Entradas en cadenadial.com y si tickets. Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al noventa y uno cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco. Noventa y uno cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco.

Y muchas cosas más, vence a la mutua. Condiciones en mutua.es. Dan Avedrop viene con fuerza en su liberador nuevo single, Me vale madre. e p

¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor? ¿Y buscáis un nidito? En c o f f e d i s sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas. Y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. c o f f e d i s cuenta con nosotros. O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía. Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien h

よ<音楽><音楽>

De recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo, otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo normal. Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amores, amores lo quitan, que igual que una h e r i d a también sanará. Dicen, que si tus besos son de Judas, dicen, que sin querer entera locura, dicen, dicen que.

きれい

いい、いい、いい、いい、このお jos cerrados、てすぎ、しゅよ、ぶすけ、どろ、

¿Cómo te ha dejado esto, eh? Bien, tocadito, tocadita. Bueno, ¿quieres conocer las 50 mejores frases sobre el amor verdadero? ¿Tú crees romántico, romántica? Entra en cadenadial.com. ¿Quién diría? Es de Paul. ¿Quién diría que me gustaría el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa.

じゃあ、それは。

もうつのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのつのこと r もう一つのこは、もう一つのことは、もう一つのことは、もつのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのつのことは、もう一つのこは、もう一つのことは、もう一つのことは、

全てのことは全てのことは全てのことは全てのこと u e てのことは全てのことは全てのことは l てのこと s 全てのことは全てのことは e q u ことは e てのことは e てのこと i e てのことは全てのこと e 全てのことは全てのことは全てのことは全 e のことは全てのことは全てのことは全てのことは全てのこ u は全てのこ e は全てのことは

・「キャリアスティック」

102.5 Sevilla Cadena d i a s Tatakis de atún hay muchos, pero el tataki más rico del mundo solo está en Miss Sushi Sevilla. Un nuevo plato con la versión más exquisita del atún de almadrabas. o l o disponible en el restaurante El Tataki más rico del mundo. Miss Sushi Sevilla. El f r e s a n chic de la cocina japonesa. Calle San Pablo 20. MissSushi.es

Tu camino comienza en Ergos Formación. Consigue tu titulación oficial de grado medio y grado superior en rama sanitaria, deportiva, servicios a la comunidad y comercio. Con pleno contacto con el mundo laboral desde el primer día con atención individualizada. Sedes en dos hermanas: Sevilla, Aljarafe, Córdoba y Granada. Más información en proyectoergos.com. Los veranos son m u s a l a o como las olas del mar.

O muy dulces como Maima. Llegan los precios de verano de Dulces Maima. Ven a conocer nuestros productos estrella con distintos descuentos aplicados sobre el precio. Precios insuperables para mayoristas. En calle Herramientas 810, Polígono Navisa. DulcesMaima.com. Maima mía, qué verano.

Vendes tu coche. Te pagamos en el acto en vender mi coche. Es. Vendes tu coche. Mejoramos cualquier oferta en vender mi coche. Es. Vender mi coche. Es. Número uno en compra de coches de ocasión. En Sevilla, Carrefour, San Pablo, en macro bormujos y en vender mi coche. Es.

Reducir tus gastos es nuestra pasión y es que en Ventajón lo sabemos bien. Mereces pagar menos en tus compras diarias sin complicaciones. Entra en QuieroMiVentajón.com y descubre cómo. Recuerda QuieroMiVentajón.com. Perdas 5 segundos en descargarte la aplicación gratuita de cadena dial para el móvil. Para empezar bien el día, con música, información y el mejor entretenimiento. 102.5 Sevilla.

Son las 12 en punto 11 en Canarias. Que no todo el mundo está de vacaciones, que hay muchos que hoy hemos vuelto a currar. Pero por eso estamos aquí los de Cademarial para presentarte canciones como esta. La de Carlos Bauté y Chenoa, El c h i s m t e creíste el cuento? Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos. Que después de las 12 soy otro, pero no es cierto. Qué pena me da, qué pena me da.

osion i i heh weaph a f l r t i r

chisme que los p r o v o した。

Bueno, ¿y a ti ¿Qué chisme te gustaría saber? Bueno, que se pueda contar y no sea secreto, claro. Pero si no, no pasa nada porque, como nosotros tenemos superpoderes, te lo cuenta enseguida, funambulista. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 91 5 5 5 5 5 5 5 Por esta y muchas cosas más v e n 5 e a la Mutua Condiciones en Mutua.es

Descubre los 29 ciclos oficiales de FP que ofrece CCC en sus centros de Madrid o en modalidad online. Llama o envía un WhatsApp a CCC 662 2021 22 cursoscc.com. c Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo. pedo en pedo, soy Chantilly.

Con el extra de verano, soy la voz de una soprano. Extra de verano de la o n c El e subidón del verano. 15 de agosto. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Soy tremendo. tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena. Carglass Casals.

c a r g l a s repara. Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglas.es. O sea que si me voy de vacaciones, puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía. Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.

私は自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、のたために、自ために、自に、自分のために、自分のために、自分のために、自分ために、ために、のたのために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自ために、自に、自分のために、自分のために、自のために、自に、自分のためために、自分

私の思い出はあなたのため r 私の思い出はあなたのために、あなた o ために、あなたのために、a なたのために、o なたのために、あなたのために、あなたのために、あな m のために、あなたのために、あな d のために、あ a たのために、あなたのため o あなたのために、あなたのために、e なたのために、あなた n ために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ e te ために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため e あなたのために、あな r のために、i なたのために、あなた a ために、あなたのために、de, te de, de caminar.

私たちのありません。私たちませた

Que a lo mejor estás pensando qué hacer para comer y no tienes ni idea. Escucha las recetas de nuestros artistas con el podcast de Rafa Cano, La cocina tal cual, en dialpodcast.com y plataformas digitales. Él es funambulista. Se pintaron de azul, decidieron volar y confundirse en el cielo, ser un rayo de luz, resbalar como lluvia en el suelo, intentar caminar como niños que no tienen miedo.

ダメな人と一る人と一緒に生きている人と一緒に生きている人 e 一緒に生きて a る人と一緒に生き r いる人と一緒に生きて r る人と一緒に生きている人と一緒に生きている人と n 緒に生きている人と一緒に生 o ている人と一緒に生きている人と一緒に生きている人と一 n に u e てい r e と一緒に生きている人と一緒に生きている人と一緒に生きている人と一緒 e 生きている人と一緒に生きている人と一緒に生きている人と一 a に生 u ている人と一緒 a 生きている人

よく見ると、よくと、よく見ると、よく

Las condiciones de Camilo están en d i a l

en cadena r i a l

《por tu「お父さん」》

102.5 Sevilla Cadena Díaz. z、yeah. e s verano, es tiempo de disfrutar y hacer lo que más te guste con tus frutos secos San Blas. El aperitivo perfecto estés donde estés. Almendras, pistachos, revueltos, pipas, búscalos en tu establecimiento habitual o más cercano, frutosecosanblas.com. Con frutos secos San Blas, siempre repetirás.

メ a <ena> <Me gusta. S 1>

102.5 Sevilla l a verdad es que por mil razones te podría decir que te quedes pegado, pegada a Cadena Dial, y una de ellas es para quitarte este calor. Por mil razones, Antonio José a las doce y media, once y media en Canarias. Son las 9 y tu pintada.

も、si、o 一度、私たちの家族に行くと、私たちの家族た

que te voy a decir ahora.

Edison en el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine. Y si viviera hoy, no nos cabe duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo con un precio definitivo de solo 249 euros como el de línea directa. Así que evoluciona con línea directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 91 7700 700. 700.

Línea directa, el valor de ser directo.

Matrículate con CCC en el ciclo de FP de gestión administrativa y consigue tu título oficial. Llama o envía un WhatsApp a CCC 662 2021-22. c u r s o s c c c c o m Ahora el frigorífico que necesitas. En Electro 3. El robot de cocina para tus recetas. En Electro 3. Una lavadora nueva. En Electro 3 del Corte Inglés h y p e r c o r t Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Samsung b a l a y TK, l i e b e r Dyson Baby l i a s h Philips. Con las ventajas de los tecnoprecios. Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro.

¿Qué tienen en común? Carlos, de 30 años, peluquero que vive con su novio y su gato, pero en el perfil de Facebook tiene puesto Es Complicado con María Teresa, 40 años, tradicional, muy tradicional, ordenada con tres hijos, tres coches, tres casas y cero hipotecas. Pues que no paran de escuchar las canciones de los ganadores de los Premios Dial. Cadena Dial y Turismo de Tenerife presentan la vigésimo sexta edición de los Premios Dial. El 15 de septiembre, en Santa Cruz de Tenerife, premiamos lo que nos une.

La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos. Llega Yastel Televisión con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu Fibra Inmóvil. Llama al 1510. Lo mejor, lo mejor de a m ú a lo t i n e entra.

y やったやった。Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí.Si es verdad que no te gusto, no te acerques así.Me dijeron que te encanta que se mueran por ti.Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir.Si <laughs> me dices que me amas, no te voy a creer.

もう一度、私はとを知っいるので

どうしても言たてくれ

チャイションエラー。<laughs>

じゃあ、俺は私のことは何しょ

Cantamos las canciones de Cadena Dial. l e r s l o i a Es lo bueno de tener canciones que las sabemos y que las podemos cantar. Solo.

おうしたらいい

もうてあげるよ。

ピンポンク、なんかいそばた

みかさん、ふんせいなさい。

Que ya está declarado el nivel de alerta sanitaria por una ola de calor alto en nuestro país. Así que r e f r e s c a t e con Cadena Dial y, ya sabes, si estás de ocasiones, Carretera y Manta. Bailamos con Pablo Alborán. Carretera y Manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor.

もう a つの道具は、もう一つの道具 a もう一つの道具は、もう i n a 道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、も e 一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、も a 一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、s う一つの道具は、もう一つ s 道具は、も e 一つの道具は、もう l つの道具は、もう一つ i 道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具 e もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道 a は、a う一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、

ダメだよ、ダメ e よ、ダメだ e ダメだよ、ダメだ e ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだ n ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメ l よ、ダメだよ、ダメだ l ダメだよ、a メだよ、ダメだ s ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメ s よ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメ l よ、ダメだよ、

A, que 族の una copa que sube mi ropa paro el coche en la esquina la luna se acuesta y el sol siempre brilla brilla q u か e r の顔が見つかったから、私の顔 a 見つかったから、私 la nota l a から、私の顔が見つかったから、私 i e が o los ojos se が i e r っ a n pidiendo un deseo deseo deseo

por m o n t と、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう r e g l a と、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、も e 1つ e のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1 l 目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこ m もう1つ目のこ en う1つ目 n こと、も a 1つ目のこと、もう1つ目のこ r も s 1つ目のこと、もう1つ目のこと、も e 1 t e のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目 e こと、もう1つ目

La deseo, deseo dese

「あっちにいるのに、あっちのに、あっちにいるのあっちのに、あにいるのあっちにいるのに、あっちのに、あっにあっちのに、あっちにいるのに、あっちにいるのに、あっちにいるのあっちのに、あっちにいるのに、あっちあっちにいるのいるのに、あっ

Cuéntame, ¿cómo terminaste la noche? Pues me acosté con Rupe y se nota. Ven e Colchones Rupe y disfruta de tu merecido descanso en nuestro colchón grafeno sense, gama alta s y muelles, máximo confort. Llévatelo, por ejemplo, en 150 por 190 por 329 euros. Y te lo llevamos a las playas de Huelva y Cádiz sin coste de entrega. ColchonesRupe.com. Al pan, pan y al verano.

g h、yeah.

Venavial. Me gusta.

La una en punto, las doce si estás en Canarias. ¿No estarás de acuerdo con nosotros que las cosas por amor al arte se hacen mucho mejor y con motivación? Pues claro, como él, Sergio Dalma. Trataré de amarte por amor al arte sin que debas darme nada de tu parte. Me iré conformando con simples detalles que de tan pequeño soy.、No.

全く私の声を聞いて、全く私の声を聞いて、全く私の声を聞いて、全く私の声を聞いて、全 a 私の e を聞いて、全く私の声を聞い n t く私の声を聞いて。

A unos 7700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar t r o s e g u r te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. d i s f r u t a d el verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. i n f ó r m a t e en tiendas Movistar o en el 900-200-730.

¿Qué tienen en común? Carlos, de 50 años, notario en Antequera, casado desde hace 30 años, con poco pelo en la cabeza y mucho en el pecho. Con Verónica, estudiante de Barcelona, 25 años, un poco vegana, pero no mucho, y un poco influencer, pero no mucho. Pues que a los dos les encantan todos los ganadores de los premios Dial. Cadena Dial y Turismo de Tenerife presentan la v i i g é s m 2 s edición x t a e de los premios Dial. El 15 de septiembre, en Santa Cruz de Tenerife, premiamos lo que nos une. ¡Guau!、Wow, ¡Qué h e l a d o s tiene Aldi!

Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos y los tenemos a los mejores precios. Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de c 4. Así de fácil, así de Aldi. Con el verano sabemos que llevar de hasta 80 euros en premios por la compra de neumáticos Michelin para turismo, camioneta y moto.

Y la revisión de los 12 puntos de control gratis te mueve. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web. Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es. Carglass cambia, Carglass repara, lo mejor.

Let's do it.

e m i s o r a oficial de la gira de Manolo García el próximo 5 de agosto en San Felipe de q u i x u l en Girona. Y tienes toda la información en nuestra web. Ahora sí, repartimos un poco de amor.

n a d i a

Oh, ¡Uy, qué calor también, verdad? Bueno, si estás en la playa de vacaciones, que sepas que hay que hidratarse. Y en cadenadial.com te decimos cuáles son las frutas perfectas. Ellas son Edurne y n i a El pop en español en cadenadial. Sigo pensando que tú, sigues pensando que yo, f u i quien me equivoqué y debo pedirte perdón. Perdón, pero no te falle, fuiste tú el que nunca entendí.

todo lo que te avise vino y ahora me da la razón de la primera vez todo lo olvidé la segunda vez me tocó perder y en esta tercera vez は、o entendiste solo tanto tiempo jugando conmigo pa 場合は、私の場合は、私の o 合は、私の場合は、私の場合は、私の o 合は、私の場合は、私

じゃあ、あなたとを知っいること

102.5. Sevilla. Cadena d i a z i e a

En Canarias, ¿nos escuchas a través de nuestra aplicación? Claro que sí, descárgate la app y comparte canciones como esta de Álvaro Soler y David Bisbal. A Contracorriente, ¿qué vamos? Voy contracorriente al andar, pero no me puedo cansar. Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando la s l u d

100.000 euros. ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en s o m o s d e a c u a r i u s e s Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por 39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.

Lugar donde tú podrás elegir la radio, el momento y el mensaje adecuado para tu público objetivo. Serpublicidad.es. Regístrate y empieza a diseñar tus campañas de publicidad. En CoFidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. CoFidis, cuenta con nosotros. Cadena Dial.

Pues a ver si te a t r e v e s Ay, qué guay.

haciendo deporte, ejercicio? ¿Estás entrenando? Pues ve cogiendo hambre que ya hemos puesto mesa para dos. Ya se acababa el verano, pasé todo el año perdida vagando, buscando lo que era para mí. Miles de errores y aciertos, que contradictorio ser fiel al momento incierto. No sé qué hago aquí.

En Cadena Dial, el mejor pop en español. l

すずちゃんと言っていただければいいです。

c a l i オ i a todos los problemas. Oh, oh, oh. Es オー a ー、oh, oh, oh. a ーオーオーオーオーオ c オーオ a オ a オー s ーオーオ r オーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオ o オーオーオーオー a ーオー a ーオーオーオーオーオーオーオーオ o オー

e、yeah. you

ピューッとしたらいいな。

私たちは私たちうために、私たた

フォークナロジョー

Es verano, es tiempo de disfrutar y hacer lo que más te guste con tus frutos secos a n blas. El aperitivo perfecto estés donde estés. Almendras, pistachos, revueltos, pipas, búscalos en tu establecimiento habitual o más cercano, frutosecosanblas.com. Con frutos secos a n blas, siempre repetirás.

Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Maluma, Ozuna, Juanes, Carlos Vives, Diego Torres, Malú, Ana Torroja, Taburete, Jorge Drexler y Coque Maya, Marlon y De Vicio. Entradas ya a la venta. StarlightCatalanaOccidente.com. Cuéntame, ¿cómo terminaste la noche?

Pues me acosté con Rupe p y se nota. Vine a Colchones Rupe p y disfruta de tu merecido descanso en nuestro colchón grafeno sense, gama alta sin muelles, máximo confort. Llévatelo, por ejemplo, en 150 por 190 por 329 euros. Y te lo llevamos a las playas de Huelva y Cádiz sin coste de entrega. Colchonesrupe.com. p Mami, ¿invitamos a mis amigas a comer arepas? Claro. o c o m p r o más arepagoya? La que no falla, les van a encantar. Oye, Jenny era la colombiana, ¿no? ¿Y la celíaca quién era? María, la venezolana. Y...

¿Y el relleno? Mira, vemos recetas en goya.es y listo. Yupi. Prueba más arepa. La harina de maíz precocida goya, blanca o amarilla, sin gluten. Y recuerda, si es goya, tiene que ser buena. Un p ó k e de salmón. Ah, y un trago. Y yakisoba de pluma. ¿Pensando en pedir japonés? Disfruta en casa de Misushi, el f r e s a and c h i c de la cocina japonesa. Enamórate de nuestro atún de almadraba, del mejor salmón noruego y de toda nuestra carta. Encuentra Misushi Sevilla en tus redes sociales y llámanos o pide a través de la web. Misushi Sevilla.

Más que un restaurante japonés. Calle San Pablo 20. Misusi.es. h Cadena d i a l Me gusta. a

En Canarias, Cadena Dial y Turismo de Tenerife presentan la vigésima s edición x t a e de los Premios Dial. Gala que celebramos el día 15 de septiembre en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Entradas en cadenadial.com y s i tickets y premiados como Dani Fernández. Sueñas con lo、no、soñar.

Los shorts y yo, enseguida, la camiseta de rock and roll. Cadena Dial, lo mejor de nuestra música.

新潟。

punto com Vas a saber la historia que esconde la canción de Fito y f i t i p a l d i s del Soldadito Marinero. Pero sabes、qué? que aquí ahora nos hemos puesto un poquito algo más rockeros. Así que atención, que l l e g a junto a Estopa y con camiseta de rock and roll. En Cadena Dial, el mejor pop en español. Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.

...de s a b i n a

Hace las preguntas. ¿De dónde viene este miedo? Lo desarrollamos por algo que le da seguridad a una mujer en el sexo, Yani. Los expertos responden. u f me encanta la pregunta. Quiero resaltar que los tiempos van cambiando. Mira, he tenido demasiadas personas en. ¿Qué falló en el sexo? El nuevo podcast de Álvaro Díaz en DialPodcast.com y la aplicación de cadena Dial. Dial Podcast. Más allá de la música. 102.5

Sevilla, cadena Díaz,、yeah. qué tal te va, qué tal te fue, qué tal te ha ido.

どうしてもありがとうございまし r

ヘディーアドカ i ィアーケフェリッケタルテバケタルテアイドンウメセスパサン

Y a Hora antes en Canarias. Ya dejamos atrás julio, viene agosto con nueva y tercera ola de calor. Y encima llega Álvaro de Luna y dice esto: de Levantaremos al sol. A veces voy, a veces vengo. En el camino me entretengo contando las veces que te recuerdo. Las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio.

viene va l e v a n t a r い m o s al

El sol, ¿cómo calienta el sol aquí en la playa? Bueno, no, aquí en la playa no, por eso ya, ya que estamos aquí trabajando, te podrías pegar un chapuzón a nuestra salud, ¿no? Por ejemplo. Y a cambio, enseguida te ponemos a un par de Carlos y los dos juntos. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, sedes p i r a t a chinos con rosa.

Siempre voy escuchando cadena d i a l Yo la escucho porque ponen buenas canciones, las baladas más bonitas. Es lo bueno de que todas las canciones las puedas cantar, las conozcas y te gusten. Son nuestras canciones solo en cadena d i a l

カラテル、見下ろすぎて、見下ろすぎて、見下ろすぎて、見 o ろすぎて、見下ろすぎて、見下ろすぎて、見下ろすぎて、見下ろすぎ me olvido de aquello olv olv que nos arrojaba ar más de mil motivos. Me quedo en su boca los besos que abultan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad.

Así se llama el tema que comparte Carlos Vives y Carlos Rivera, quien cadena dial. Después de haber conocido tantas ciudades, te juro que como tú no hay otros lugares. Por eso es que no te miente mi corazón cuando te canta esta canción para decirte cuánto te extrae.

よし、hey,

Me que un lugar así no、podía

ピノンカダウェイヤーいエスタ

Vaya, tu seguro tiene asistencia en carretera, ¿no? Hablo de un servicio serio, porque el otro día me quedé tirada y tardaron una eternidad en venir. Así que les voy a decir dos cositas. La primera, que me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, pues que me voy a la mutua. Porque si te vienes a la mutua, además, te bajan el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y vente a la mutua. Vente y consulta condiciones en mutua.es.

Su compra, efectivo o tarjeta. ¿Qué? Perdón, es que tengo un dolor de cabeza. Pues al dolor, ni agua. Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También en comprimidos. Medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. O sea que si me voy de vacaciones, puedo ver la casa cuando quiera.

Para la trigo que vuelve mañana por aquí. Saludos de Javi Ayuso, buenísimas tardes. Aquí estamos de inauguración de, de mes de agosto, ¿eh? Así que vamos a empezarlo bien, que ya sabes que lo que viene empieza, mejor acaba. Y lo hacemos junto a Beret, el día menos tensado. o l c a n a l

メンツが出る